Bueno, les decíamos en los títulos de las noticias que eh, ACE está despidiendo a los contratos COVID y se va a resentir la atención a los contribuyentes en todo el país. Estamos en contacto telefónico con Giselle Novas, que es la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Sanatorio Español, primer centro COVID de referencia. Giselle, buen día. Buenos días, ¿cómo Bueno, ¿cómo, andan? cómo andamos nosotros es un decir, porque la verdad que el hospital eh, hay una tristeza insostenible, se recortaron en otro día alrededor de 40 contratos COVID, porque sabíamos que, que había menos pacientes y sabíamos que los contratos iban a ir cayendo de a poco, Lo, se comunicó probablemente a los compañeros, Y ayer en el correo de la tarde vino una resolución desde ACE que se juntó con el Ministerio de Economía y Finanzas donde mandó a cortar 1.600 contratos de todas las unidades ejecutoras de Montevideo y del interior. El descontento es impresionante en los funcionarios que dimos todos y nos pusimos la camiseta en esta pandemia tan dura que, su que su supimos afrontar. Y la verdad que las autoridades eh, somos personal eh, descartable. Quedó en evidencia que somos personal descartable. El gremio del Hospital Español se puso enseguida en comunicación con el compañero Gustavo Sherry y Marcelo Mancino, donde los directivos nacionales se reunieron y sacaron un comunicado. Creo que en el día de hoy pudieron una reunión urgente en, con las autoridades de hace y estamos esperando en el correr del día a ver cómo se va desarrollando todo esto, que fue un baldazo de agua. Muchos de los compañeros COVID, contratos COVID, tanto enfermería, licenciados, administrativos, estaban cubriendo los déficits asistenciales que había en las unidades ejecutoras uh -huh. a nivel de todo el país. Había servicios que se habían eh, creado nuevos, pero la mayoría de los compañeros eran agujeros que teníamos, en compañeros que se habían jubilado, eh, que habían renunciado, que se habían ido en pase a otras unidades, y la verdad que necesitamos los compañeros en el hospital, ¿no? Uh -huh. eh, vos me hablabas al principio de más o menos 40 contratos que habían caído ayer al mismo. Ayer eh, ayer habían caído más o menos 40 Sí. Eh, eh, médico, ¿Pero eso eso quiere decir que ya dejaron ya hoy no trabajan eh sí eh ya hoy no trabajaban, pero a su vez de esos 40, más menos que te digo sí. en el correr de la tarde después de esa reunión del ministerio de economía y finanzas con las autoridades de ACE, mandaron a recortar 1.600 contratos covid a claro. nivel de todo el país, sí. entonces en el hospital volvieron a llamar a esos compañeros, más al resto que estaba trabajando, que no claro. se presentara ejemplo, a la Guardia 18-24 o a la Guardia de 0-6. Perfecto. Giselle, bueno, entonces suponemos entonces que eh, est debe estar conmocionado eh, sí, distintas sino, unidades ejecutoras. Eh, hemos, hemos hablado con compañeros de otros de otras unidades ejecutoras sí. de acá de Montevideo y del interior y está todo el mundo esperando esta reunión en ACE, a ver qué dicen las autoridades y estamos esperando a ver cada centro tomar, hacerle las asambleas correspondientes y, y tomar medidas, porque el usuario de ACE no es eh, un usuario de, cada, de calidad F, porque se ve que el, el doctor Cipriani lo que piensa, que el usuario de ACE es eh, de calidad F, porque sin personal al pie de la cama, no le podemos dar una, una atención digna al, al, al mismo funcionario que es afiliado, ¿no? A ASTE claro. y, y a los usuarios. Está claro. Giselle, muchísimas gracias por el tiempo y por la información y quedamos atentos a lo que pueda seguir sucediendo durante el día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.